Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ustedes rechazaron esta propuesta y llamaron a un paro de 48 horas. Contanos cuál es el clima y qué esperan concretamente de esta medida de fuerza. Sí, eso es así. El día viernes se reunió el Congreso de las Federaciones, nuestro órgano máximo de, de resolución. Y esto de, de qué clima hay, hay un clima de mucho enojo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 pero incluso con este acuerdo que, como vos bien decías, eh, firmaron las otras federaciones, sorpresivamente, en una sola reunión, sin tener previamente el acta para poder eh, eh, debatirla, discutirla, Digo, se venían con aceptación antes de, de que estuviera por escrito, hubo una sola reunión de, de revisión, Digo, eh, más allá de eso, los porcentajes Incluso eh, eh, aceptado y, y, y reconocido por, por el mismo gobierno y en las exposiciones de quienes hablaron de que este acuerdo o esta revisión nos, nos estaba dejando un poco por debajo de la inflación, para nosotros es algo más que un poco, pese a ese reconocimiento, igual se firmó el acta paritaria. Bueno, todo eso enrarece y, y, y suma a este, este clima, que vos me preguntabas, este clima de enojo, de malestar, y bueno, por eso vamos al paro de 48 horas, este 24 y 25. Además, eh, evalúan otra medida de fuerza a la semana siguiente. ¿Esto está ya resuelto? ¿Se va a conversar? Eh, esto eh, fue resuelto por el Congreso, que la próxima semana seguirán las medidas, hay un plenario que se va a reunir este jueves eh, y ahí se resolverá qué fecha, eh, pero digo, esto es lo que está demostrando el malestar que hay eh, y lo que venía de las distintas asociaciones de base, primero pensando que esto iba a tener un par de reuniones más, eh, eh, como para poder ver, tironear alguna, eh, algún punto más que nos dejara eh, por lo menos más cerca o con menos pérdidas salariales, eh, o más cerca de, de, de los índices inflacionarios. Esto no, no ocurrió y bueno, iremos próxima semana también a, a medidas de fuerza Y Francisca, y ¿cuál es la interpretación que hacen del acuerdo que sí firman las otras federaciones? Un poco lo estás eh, diciendo, pero digo, ¿ustedes interpretan que son cómplices de una situación que perjudica a los trabajadores y trabajadoras? Eh, me voy a remitir a, lo, a las expresiones que hubo en la, en la mesa paritaria. Expresiones de, sabemos el difícil momento que se está atravesando, pero a la vez eh, un cierto eh, apoyo a, al gobierno nacional en esta situación tan, tan de inestabilidad en la que estamos, eh, una cuestión de entender que es lo más que puede dar el gobierno. Eh, esos fueron en general los términos en los que se refirieron eh, a la aceptación. Repito, sin conocer previamente el acta, o por lo menos nosotros eh, lo pensamos así, sin conocer previamente lo que estaba escrito, más allá que hubiera habido charlas informales, que no hubo con la Conada Histórica, pero que seguramente hubo con las otras federaciones, más allá de esas charlas informales, nada de eso estaba puesto sobre un papel y a pesar de ello se, se aceptan sin, sin, ningún pre, sin, sin llevar esa acta a, a, a discusión de las bases, ¿no? Eso eh, no sé si es complicidad, pero por lo menos un acompañamiento de, de las políticas del gobierno nacional, ¿no? Francisca, eh, más allá de esta negociación, o incluyendo esta negociación, te pido que me hagas una sí. evaluación de la gestión de Oscar Alpa como Secretario de Políticas Universitarias. ¿Qué, ¿Qué mirada tenés en general y de acuerdo al tiempo que ha transcurrido y al contexto eh, que estamos viviendo, más vale? Pero qué, cu ¿Cuál es la mirada que tienen desde Conado Histórica o vos personalmente? Eh, en lo personal, te puedo decir, en lo personal digo, desde el punto de vista político, no personal por que lo conozca al secretario de Políticas Universitarias, eh, hay una relación cordial, si vos querés, digo, eh, siempre muy respetuoso, hemos podido hablar con él, pero después en lo que respecta al, a, a la función, digamos, a, a, a la relación que va más allá de esto que te estoy diciendo, de poder tener un diálogo desde lo salarial, que es lo que, o desde las condiciones de trabajo, que es sobre lo que a nosotros nos interesa discutir y debatir, eh, eh, no, no tenemos mucho diálogo, digamos nos hemos reunido con él, pero, pero tiene poco eco lo que nosotros podemos estar planteándole de que tenga una respuesta real, más allá de que nos escuche. Eh, con respecto a su gestión, eh, No, no puedo dar una opinión muy, eh, ni en positivo ni en negativo. Creo que estamos en un contexto donde es muy difícil desarrollar cualquier, eh, cualquier función eh, y que eh, algunos temas que tienen que ver con las políticas propias de las universidades eh, creemos que hay que debatirlas con más profundidad, como por ejemplo eh, el programa de la carrera para investigador o investigadora. Uh -huh. eh, creemos que son temas que hay que discutirlos en profundidad, que es donde deben, se debe escuchar a los sindicatos qué es lo que tenemos que decir, porque tiene que ver con la carrera docente, y por ahí son anuncios eh, que no sabemos si se está avanzando o no se está avanzando en esa, eh, en, en esa carrera O, en, o de qué manera se va a avanzar sobre la investigación y seguimos notando un atraso muy grande, sin decisiones todavía, sobre los programas de incentivos que hoy existen en la investigación. Digo, desde ese punto de vista es como eh, eh, no, no se avanza lo que se, la, lo que se necesita realmente por ejemplo en investigación si vamos a cambiar si va a seguir igual, si la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 Digo, son temas importantes que hoy eh, eh, están como frenados o parados. Y después el otro tema es el tema presupuestario. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Cómo se está avanzando en el tema del presupuesto en conjunto con el fin. Son muchos temas en los que vemos que hay que, hay que darle un poco más de impulso. Francisca Staiti, muchas gracias. Y si quieres agregar algo más, te escuchamos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 Francisca Staiti es la secretaria general de la CUNADO Histórica que, eh, como dice, representan al 33, 36% de la docencia universitaria y sobre todo tienen incidencia en la docencia universitaria pampeana. Así que eh, ADU, que es el gremio local, Asociación de Docentes Universitarios y Universitarias, va a convocar este paro. Miércoles y jueves no trabajan eh, en la Universidad Nacional de La Pampa.